Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué es la Dinali? ¿Rivas sabe lo que es la DINALI? Bueno, nosotros desde producción no sabíamos lo que era la DINALI hasta que eh, logramos saberlo, ¿sí? La DINALI es una sigla que indica Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Al Liberado, ¿sí? Para saber de Dinali y de las acciones que desde allí se realizan, estamos en comunicación con quién es el coordinador de la Dinali, con Daniel Fernández. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Gracias por atendernos. Bienvenido. Buen día. Eh, muchas gracias a usted por, por el espacio. Tenemos que hacer un poco de docencia en el inicio de este primer contacto contigo y es eh, pedirte que le cuentes a nuestros oyentes cómo surge la Dinali, cuánto hace que está funcionando la Dinali, de qué de qué depende, de quién depende la Dinali y a su vez también cómo Daniel Fernández llega a esta función de coordinador de la Dinali. Mira cuántas preguntas, no para arrancar. Te, te escucho. Bueno, bien, eh, en primer lugar eh, la la Dinali eh, como bien decías, es una es una abreviación, una sigla de eh, que corresponde a la Dirección Nacional de apoyo Liberados, dirección que eh, pertenecía a la órbita del Ministerio del Interior y, y a través de, de la rendición de cuentas del año pasado eh, se pidió el pasaje para que forme parte de, de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, la DINALI viene al Ministerio de Desarrollo Social, y eh, el Bajo el paraguas de la Dirección Nacional de Protección Social. Dirección del mides que de nuclea... Eh, Daniel, tenemos tenemos, tenemos una interferencia, como una bocina que suena tras tuyo. Dame un segundo. A ver. ¿No? Como una vibración, algo raro en el celular. ¿A, a ver ahí. A ver, a ver seguí hablando, a ver, por favor. Disculpen. Ahora, ahora mejoró. Eh, ahí mejoró, sí. Bueno, Re reiterame hacia la hacia última derecha. parte, por favor, porque no se escuchaba bien. Y bueno, el pasaje de la de la Dinalia al Ministerio de Desarrollo Social también tiene eh, la particularidad que viene bajo la el paraguas institucional de la Dirección Nacional de Protección Social, dirección que eh, que, que, que nuclea dentro de, de, de sus programas, el programa insignia que es el programa Calle, para que tengan para que tengan una referencia. Uh -huh. ¿Qué se busca a la hora de, del pasaje de la Dinalia del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social? Un cambio de impronta se busca eh, naturalmente darle una impronta y una coordinación de índole mucho más social y que el abordaje eh, que se dé a, a bueno al, al tipo de, de intervenciones que hacemos eh, que se suscite a través de nuestros equipos técnicos eh, por supuesto eh, con formación eh, social eh, quiero hacer una referencia tú me, tú me consultabas en eh, En, en qué consiste este pasaje este pasaje también incluye obviamente un cambio de paradigma en lo que en lo que respecta al modelo de atención en, en, en montevideo en interior del país En el interior del país todo lo que era la atención al momento del egreso se generaban en eh, oficinas en dependencias policiales nosotros en este en este en este cambio de, de modelo lo que buscamos es y ya se está eh, migrando a nivel del interior del país, es que la atención se dé en oficinas territoriales del Mides. Por tanto, el trabajo que comienza a hacer la inali dentro de las unidades eh, penitenciarias, en pregreso, eh, en términos cronológicos, son seis meses antes de que la persona recupere la libertad. Lo que buscamos es informar, por supuesto, eh, como bien decías, informar qué es la Dinali informar que la di ahora forma parte del Ministerio de desarrollo social y en esa y en ese formar parte de, del Ministerio de desarrollo social lo que buscamos es que los privados de libertad se informen que al momento del egreso van a poder dirigirse a cualquiera de las oficinas territoriales del mígue para eh, bueno para conocer la propuesta programática de, del Ministerio de desarrollo social y por supuesto la los los programas que tiene la dirección nacional de apoyo al liberado implica que para esto implica es que vos, que, implica que vos no? eres, eres eres funcionario del mides entonces Sí, sí, yo formo parte del mides eh, eh, estoy en el mid mediados del año 2021 y particularmente eh, como coordinador general de inali desde junio del 2022 bien eso significa que tenés este eh, incidencia digamos en las decisiones en, en todo el territorio nacional bueno si eh, No, no sé si si denominado incidencia, sí tenemos una coordinación de, de, de, que data de, de bastante tiempo con con los con los con los distintos directores departamentales del Ministerio de Desarrollo Social. Eso también es un es un cambio que nuestro criterio aporta porque porque los referentes de la INALI, que como hacía referencia anteriormente trabajaban en dependencias policiales ya se están unificando a las operativas de las oficinas territoriales a nivel departamental y se está eh, generando una coordinación directa eh, con las con las direcciones departamentales y con los equipos técnicos que conforman el, el, el trabajo en cada una de las de las oficinas departamentales entonces lo que entendemos que en este en este pasaje lo que entendíamos a priori eh, al momento de, de, de generar este pasaje de aguinal y del ministerio del interior almíes pues eh, Se está, dando, se está dando de buena manera en esta coordinación y que se está dando eh, con los equipos técnicos y en, y en la atención de, de, de las oficinas territoriales del Mides en el interior del país. Pero entonces vos eres, eres coordinador nacional o coordinador de, para Montevideo? No, no, no, yo soy coordinador general de la Inali y, mm. y, el, y, el, y el trabajo que que hago corresponde a todo el país. Bien, por lo tanto, de alguna forma este participas y supervisas en lo que tiene que ver con la realidad en cada uno de los departamentos. Totalmente. Bien, eh, volviendo al principio, antes esta función la, la cumplía el patronato, si sí, lo que se conocía con la definición del patronato, que era quien de alguna forma orientaba y recibía a los reclusos una vez que... Eh, eh, recuperaban su libertad. Esta función la pasan a cumplir ahora ustedes entonces. ¿Hay algún protocolo ya establecido de parte de ustedes de cómo cómo es esa transición? Decías que empiezan de alguna forma ya a, a trabajar con el recluso seis meses antes de, de alcanzar la libertad, pero también es bueno que puedas contarnos cómo cómo es la vida del recluso con el apoyo de la Dinali una vez que recupera eh, su libertad. Bueno, bien, sí, eh, el, el antiguo patronato, obviamente ya no existe más, eh, ahora la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, eh, en, esas, en esas instancias que se generan dentro de las unidades penitenciarias, nosotros ponemos mucho foco al dar a conocer, ¿no?, el, el privado de libertad, eh, lo que quiere saber o lo que espera es eh, la, la, la, bueno, la reinserción social, por supuesto, y espera esa generación eh, o esa apertura a, a que la sociedad en su conjunto eh, le otorgue esas segundas oportunidades. Eh, nosotros estamos con, con el foco muy puesto en, en, en, en, en trabajar en esa línea. Eh, si no, estamos condenando, eh, estamos generando una condena por encima de la que ya tuvieron, ¿no? Entonces, sí, claro. en, en, en, en concientizar a, a la sociedad en su conjunto es es... es, es Obviamente es, es, es el marco de nuestro de nuestro principal objetivo. Eh, estamos convencidos que, que, que, que tenemos que ir en busca de la generación de, de segundas oportunidades para las personas que recuperan la libertad. Eh, entonces, bueno, contestando tu pregunta, sí, trabajamos muy fuertemente dentro de las unidades eh, en lo que respecta al pregreso para dar a conocer que la DINALI, en primer lugar, en segundo lugar, como hacía referencia, que la DINALI ahora forma parte del Ministerio de Desarrollo Social, Eh, y bueno, el Ministerio de Desarrollo Social espera a las personas eh, al momento del egreso en sus oficinas territoriales para tratarlos como tratamos a cualquier persona que se presenta en, en, en nuestras oficinas, y ahí nosotros eh, intentamos eh, eh, no diferenciar y no generar ese, ese prejuicio de, de, de, de una persona que recupera la libertad. Eh, yendo a la al, al, al, al, a la al objeto en sí nosotros lo que buscamos es la reinserción eh, social laboral educativa entonces eh, comenzamos a trabajar seis meses antes del egreso eh, pero se trabaja profundamente y de manera muy coordinada tanto con inr eh, como como eh, en mesas inter, de intercambio institucional con distintos con distintas instituciones como pueden ser el comisionado parlamentario, INAU, INISA, eh, bueno, hace eh, eh, referentes de, de jueces, fiscales, etcétera, etcétera, son mesas que se generan a instancias del comisionado parlamentario, se están generando a nivel departamental, eh, particularmente en octubre eh, tuvimos una mesa de coordinación en, en, en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, y bueno, esas instancias generan una un muy un muy lindo vínculo interinstitucional y, y bueno en este trabajo coordinado que, que necesitamos hacía referencia al, al trabajo coordinado con inr porque naturalmente la relación con ellos es indispensable para nosotros de esta manera nuestros equipos nuestros equipos que trabajan dentro de las unidades trabajan de manera coordinada con la subdirector la sudirección técnica de cada, de cada unidad y lo que se busca es la generación y la concientización de las, de las personas privadas de libertad para que para que al momento del egreso sí eh, puedan encontrar un vínculo con el UNIDES para eh, cualquier tipo de derivación. Derivaciones que pueden ser para, para eh, formar parte de una bolsa laboral a la espera de una oportunidad laboral, eh, derivaciones para formar parte de la bolsa eh, de formación para los cursos que tenemos realizados, eh, ...actualmente y que las personas que puedan despertar interés puedan participar de formación... Eh, ...y por supuesto para unificarlo a, a los distintos eh, programas del MIDE... ...que buscan eh, inserción laboral, eh, puede hacer referencia a un programa puntual que tiene el MIDE... ...que es el programa Accesos, particularmente en Maldonado, el programa Accesos... ...cuenta con 190 participantes, es un programa de trabajo protegido de 7 meses con una segunda etapa eh, en la cual se busca eh, articulación con empresas para que se puedan insertar a a bueno a, a empresas que muestren interés de, de, de insertar personas vinculadas al programa del NIDES. Y bueno, en este programa accesos en, en, en Maldonado no es la excepción, tenemos tenemos participantes de Dinali, que son personas que recuperaron la libertad que actualmente están trabajando eh, en instituciones locales en distintas instituciones de Maldonado, instituciones públicas, en este, en este modelo de, de trabajo protegido. Eh, otra cosa que me interesa también hacer referencia y que tiene relación con lo que es el modelo de atención y derivación, nosotros estamos cambiando la, la antigua oficina que, que actualmente está ubicada en el Paseo San Fernando y las, las dos referentes que tenemos de Dinali ya están trabajando eh, de manera coordinada con, con la Oficina Territorial de Maldonado y con la Oficina Territorial de San Carlos. Eh, entonces eso también es un cambio de, de modelo de, de intervención que para nosotros es, es, es importante. Te reconozco, Daniel, que nada de eso que nos estás contando sabíamos que estaba sucediendo aquí en el departamento de Maldonado, pero específicamente al momento en que eh, eh, el recluso da el paso y queda en libertad, ¿Hay alguna alguna forma de, de orientarlo a que en definitiva no se le haga, no se le haga tan difícil su reinserción social y su reinserción laboral teniendo en cuenta el, el pasado del cual viene bueno si yo hacía referencia al trabajo que se que se, que se establece en el progresgreso lo que nosotros buscamos es que, que el egreso eh, no nos sorprenda qué quiero decir con esto que empecemos a trabajar coordinando con el cuidado de libertad y con su con su contexto en el afuera de eh, su contexto social familiar eh, y, eh, etcétera para que para que al momento de que se produzca el egreso eh, los equipos técnicos técnicos que establecen el seguimiento tengan prevista una, una derivación en, en, en todo sentido eh, y ahí bueno la, la, la, la, la propuesta o la casuística es variada no eh, lo que nosotros buscamos es que la persona que generalmente o en su gran mayoría lo que demandan es trabajo, eh, encuentren en, en, en Dinali y en el Mides una vía de de, de, de, de, de, de recepción, digamos una puerta de entrada para que eh, nosotros podamos ir en busca de ese per, de ese perfil de la persona y perfil que nosotros buscamos insertarlo, como decía, a nuestras bolsas eh, educativas y de empleo. Eh, ¿Cómo trabaja la Dinale en eso? Bueno, continuamente, Dinale mide, ¿no? Porque porque el trabajo es coordinado, por supuesto. Eh, buscar eh, articulaciones y coordinaciones con instituciones públicas y privadas. En lo que respecta a lo laboral, eh, nosotros tenemos varios convenios vigentes con distintas instituciones públicas. Hago referencia a eh, Intendencias Departamentales, hago referencia a, a INAU, bueno... El mismo el propio inr posee eh, en el interior del país un convenio muy importante que tenemos con conoces eh, produce oportuni oportunidades laborales en la modalidad pasantía laboral eh, y bueno y insertamos personas vinculadas a, a programas de dignali entonces lo que lo que naturalmente buscamos es la captación de esa persona de manera temprana en el pregreso y, y esperamos esa derivación Y, por supuesto, la, la, la, la, el que la persona se presente en una oficina territorial del mies es voluntario, pero el, el, el seguimiento y el acompañamiento que, que, que dispensan nuestros equipos técnicos, y, perdón que sea redundante, comienza en el pregreso, lo que busca es ese acompañamiento para que la persona, al momento del egreso, ya ya, ya venga con un seguimiento eh, que, bueno, es eh, que no necesariamente se existe tiene que, que solicitar posterior al egreso lo que buscamos es eso una derivación en la medida de lo posible obviamente a una a una oportunidad laboral y una derivación en la medida de lo posible a una a una oportunidad de formación formación que ya se está eh, que ya está funcionando dentro de las unidades eh, carcelarias ¿no? entonces lo que buscamos en esa medida es eh, que personas que se han formado dentro de las unidades Que naturalmente construyen un, un, un, un perfil un perfil de formación podamos incorporarlos a nuestra bolsa de empleo a las buenos a la espera de esa oportunidad laboral que como hacía referencia muchas veces se genera con esta con esta articulación y coordinación que hacemos con distintas instituciones del estado e eh, instituciones del estado que generan oportunidades en esta modalidad pasantía pero en consecuencia y por otra parte el mejor dicho nosotros generamos instancias en eh, continuamente con empresas privadas para dar a conocer por supuesto eh, estos perfiles el acompañamiento y el seguimiento social que se le ofrece de líderes eh, y ahí nos encontramos que las empresas demandan justamente un perfil de la persona no eh, y eso es valorado por las empresas tenemos algunos convenios que, que, que se firmaron recientemente con empresas eh, con algunas empresas constructoras y bueno lo que lo que es lo que las empresas Nos, nos solicitan, eh, bueno, solicitan a la Bolsa de Empleo de la Dinali, son esos perfiles para, en la medida que vayan surgiendo vacantes, que puedan in, ir incorporando. Eh, y bueno, eh, en, en lo que respecta a la, a la formación, tenemos varios convenios, eh, bueno, eh, particularmente con INIFOP y con UTU, estamos continuamente diversificando la, la, la oferta de la oferta educativa, también. Eh, Y bueno, en ese sentido también buscamos y, y, y articulamos para que las personas que recuperan la libertad puedan tener una continuidad en términos de, de formación. Daniel, me ha resultado muy interesante este primer contacto contigo y te propongo para una próxima conversación poder acceder a algún tipo de dato estadístico teniendo en cuenta que ya hace un tiempo que ustedes vienen trabajando y de qué manera ha podido este encaminar esta situación en lo que tiene que ver no solamente con con datos a nivel nacional, sino también a nivel departamental, y saber también el interés que el recluso Eh, pone en, en eh, esa tarea previa antes de, de salir en libertad y a su vez también después de alguna forma la cifra que ustedes puedan estar manejando que el objetivo se cumple, o sea, que no solamente se prepara mientras está en la cárcel, sino que también sale y puede lograr eh, aplicar, ejercer lo que allí recibió antes de recuperar la libertad y en definitiva también Eh, puede considerarse eh, cada caso eh, una tarea cumplida, o sea, eh, concretar aquello de lo importante es la reinserción social del, del ex detenido, del ex preso, ¿verdad? Así que en cualquier momento te convocamos y si pueden ser nuestra charla ilustrada con esos datos, realmente va a estar muy interesante. Sí, con mucho gusto. Nosotros, bueno... Eh, actualmente continuamos en transición de, de, de, bueno, de, como hacía referencia en el ministerio del interior al Mides, sin perjuicio de eso estamos trabajando en un informe que, que, que va a establecer eh, todo lo que lo que respecta a la, a la reincidencia y cómo y, y, y, y la baja sensible en términos de reincidencia que que, que se tiene a la hora de, de personas que están vinculadas a, a oportunidades laborales. Para nosotros eso es un dato estadístico que estamos trabajando muy fuertemente en ese informe para, para dar a conocer. Y bueno, y lo que eh, obviamente siempre trabajamos es en, en hacer una segmentación a nivel departamental para dar a conocer, como bien decías, los datos que, que importan al departamento. Así que con mucho gusto eh, estamos a las órdenes. Gracias, Daniel, por este contacto sí. muy amable. Que pasen muy bien, gracias a ustedes. Buena jornada. La conversación era con Daniel Fernández, el coordinador de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, la DINALI. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.